Tú、no、tirabas los dados, yo b o r l a b a la suerte, yo la última palabra, tú, un pero que añadir. De tanto ser felices, se me olvidó quererte. Yo buscaba un tesoro, tú querías un botín, yo era un flaco bendito por grupis juguetonas. exquisito マン la mesa de un rey, yo el trovador cascado, tú la gran primadona, tú reina sin c o ト・ o n a yo fuera de la ley, la canción que te escribo no es más que una forzada si la bailas con otro, no te acuerdes. 私のために、私のために、私のために、私のたルに、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私タために、私のために、私のために、o のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私のために、私に、私のために、私のために、私に、たののたのたた Yo buscaba el desquite. Hubo un error de cálculo p en s é nosotros dos. Tú buscabas marido, yo encontré un escondite. Tu sombra es un pecado de la imaginación. Cuando te haya olvidado, aún te echaré de menos. Y alzaré la penúltima copa a tu salud. Me obligaste a elegir entre tú y el veneno. Yo tiré una moneda al aire y salió cruz. La canción que te escribo no es más que una postdata. Si la bailas con otro, no te acuerdes de mí. よろしくお願いします。Tanto,